Pido pasar sí. sin detenerse. Se llama la presión rock. No he ido pasar sin detenerse. había pasado Los Guns N' Roses. Paradise City. Y ahora sonando Queen of the Stoneage. Que también pasó por el Pepsi Music. Y ahí estuvimos. En als je deze Y si chance en esta segunda hora te comento que este es un programa verde este es un programa Green Day el día de hoy Porque ayer estuvimos ahí por suerte. Te estamos contando algo de lo que pasó en ese expert, en esa espectacular fiesta que brindó Green Day. Esta banda estadounidense de rock originaria de Berkeley, California, formada en 1989 por Billy Joy Armstrong y Mike Deere. A lo que le sumó, a lo que se sumó un año más tarde, al sobrante para fundar Sweet Children. Más tarde sería renombrada como Green Day. Y por supuesto, el integrante, el tercero, que suplantó al sobrante llamado Tricul, el extraordinario baterista de Green Day. Y ayer era un espectáculo bárbaro. Yo me quedo con una traducción que la leí, pero yo entendí algo más fuerte que esto. Yo entendí, te digo lo que yo leí a la traducción, que dijo Green Day. Dijo, después de 22 años, después de 22 años, quizás este, por el show de ayer, este sea el show de nuestras vidas, dijo. Yo entendí algo más fuerte que eso. Yo entendí como, este es el mejor show de nuestra vida. Increíble Green Day ayer. Justamente un hito más, un hito más de Green Day para escuchar la presión rock. La presión rock, vamos a escuchar Green Day. Wake me up when September end, September end.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 Drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September. pasado Green Day en algo así llamado como Despiértame después o a fines de septiembre Wake Me Up When September y ahora Jimi Hendrix Red House casa de color rojo en la presión y no te detengas. Y toma nota. Voy a mandar un mensajito de texto al 1133-986028. A oh baby, te lo repito. Linda, 1133-986028. Wait a minute said wrong. En nuestro blog, nuestro espacio, donde incrustamos un videito de Green Day. El I'm King for a day." ¡Rey por un día! Imperdible. Lea-mediopresion.blogspot.com O la presión en el Google En este videito que te contaba Que tocaron ayer Te digo la verdad Jamás, pero jamás Me divertí tanto En un concierto Como el que fue el de Grindel Pero diversión de verdad, eh bueno tenemos unos par de mensajitos acá que dice, hola chicos, soy Marta, dice, le mando un beso a los dos, dice, muy lindo el programa, lo felicito, muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Marta. Dice, hola, soy Luis, de vuelta, dice, está muy bueno, dice, qué tranqui ese tema, dice, impresionante, Súper ¿eh? relajante, ¿eh? Grande Luis, ¿eh? Tenemos otro dice, hola, soy Luchito, ¿cómo andan, chicos? Dice, está muy bueno el programa, lo felicito, dice, espectacular, dice, aguante la presión, dice, saluditos para mi familia y los vagos que están en la esquina, no, dice, ¿eh? No, Ahí dice: Hola, somos del 32 y se le mandamos un beso enorme a nuestra familia que están escuchando. Familia Pérez. Un besito enorme para Familia Pérez. Familia ¿eh? Pérez, un abrazo enorme. Dice, hola, soy Mati y Sole, dice, les mandamos un besito a los dos Dice, son re buena onda, dice los felicito ¿eh? Gracias, Mati y Sole, ¿eh? buena onda Ahí está, también te puedo contar que si llegás a necesitar un DJ para tu fiesta No lo dudes más, DJ Yayo te ofrece musicalización, sonido, iluminación Y esto no es nada, también con la animación de quien les habla Cada quien presente, Ivana más conocida como y La Rochita Contrataciones lo pueden hacer al 02-202-45-52-26 02, -202 -45, -52 -26, 02 -202 45 52 26 Y no te vas a arrepentir, eh A disfrutar con la Rechi, con DJ Yayo. Y pasó el chivo. Y sí, ché. chivo. Sí, Avante el chivo, carajo. Hay que laburar. Hay que laburar. Grande oh, Jimi Hendrix, el mejor guitarrista de todos los tiempos. El solista para mi gusto. tema te seduzco ¿eh? a quien no seducí con este tema pero voy a cambiar rotundamente la música cambiame la música diría un gran conocido la presión rock Totalmente. Cambiamos. A Catupecu, macho. A la mera deforme. ¿Descansaron un poquito? ¿Cómo estaban antes que salgamos a tocar, eh? ¿Cómo están ahora, eh? Ahora que te había dado en la primera hora te dije el nombre a Rick Rubin, sí, Rick Rubin. Este es un productor. Su nombre, llamado Frederick J. Rubin, nacido el 10 de marzo de 1963. Es un productor discográfico estadounidense Numerosas veces ganador del premio Grammy Es más conocido por su trabajo en el rap y en el heavy metal Así también por la serie de discos De American Recording Con Sean Cash Robin fue una figura importante en la fusión del rap y el hard rock Y junto a Aerosmith y Ram DNC Para la canción del éxito Waldix Way Robin también fue la clave para la fusión del rap y el heavy metal en el que también considera fundador también del new metal y otras formas en TV lo nombró el productor más importante de los últimos 20 años y sinceramente para mí es uno de los más importantes si no de todos los tiempos Este señor hizo innumerables producciones Que no me alcanzaría una hora para decirlo Te digo algunos Por ejemplo, en 1986 Listen to, Listen to Hill de Bestie Boys produjo "Rising Hell de Ren DMC Raining in Bloom de Slayer Produjo también. Sowan and Heaven de Slayer. Master of Reality. De Master of Reality. Bueno, innumerables de Slayer, casi todos. Produjo. Blue Sugar Six Magic de Red Hot Chili Peppers. Produjo. Big Gun de ACDC Produjo Wandering Spirit de Miss Jagger Produjo Black Baker de ACDC Produjo System of the Down De System of the Down Produjo Californication de los Red Hot Chili Peppers Produjo Renegade Renegade de Ray Again the Machine Toxicity, er zitten nog de Down. By the Way, de los Red Hot, Audio Slate, de Audio Slate, AWS SALE, Audio Slate, Fah, no sé. Nah, Incluso produjo Winner of the Sky de YouTube, Radio, nah, varios de YouTube, varios de Red Hot Chili Pepper, Fah, no sé. Bueno, y el más importante hasta Shakira quiso que compuso. Y el más importante para mí en el 2008 produjo Deaf Magnetic de Metallica. ¿eh? ¿Y te acordás que el sábado pasado te dije que a la mañana, el sábado pasado te dije, "Ahí a la mañana, hoy a la mañana el 16 de octubre tocó Metallica". ¿Te acordás que te dije el sábado pasado? El 16 en Brisbane, Australia, el sábado anterior en el Entertainment Center. Bueno, escucha esto. Escucha esto, después te hablo. La presión rock. So, the Metallica family of Brisbane is here to celebrate, to celebrate loud music with your la fris, de la Metallica. Metallica, the past love that, man. We are so grateful that you are here to have a good time with us tonight. We play for you some old stuff. Home de en vivo. La presión rock. los Stones Sympathy for the Devil simpatía por el Diablo Dedicado a mi amigo Pablo Insúa Este loco cuando se casó en la fiesta ingresó con este tema Ik weet het niet. Het is een beetje een onverwachte reactie. het wel. Het is een en een onverwachte reactie. Maar ik weet het wel. Het is een in een onverwachte reactie. Maar ik weet Het een beetje een Saludos para tu señora. Let me please introduce myself. I'm a man of... de los Stones. La temática del día de hoy es Green Day. Desde luego. Mira, por lo que me acuerdo, algunas cositas que te voy a contar De lo que pasó el día de ayer Unos fenómenos, los Green Day Muy buena onda con la gente Mira, te digo, subió primero un nenito Un nene que no tendrá más de 10, 11 años al escenario Lo hizo cantar, lo hizo bailar Un fenómeno Después también salió, subió otra chica La hizo subir él, Billy A ver. No me acuerdo ahora el nombre del tema que estuvo la primera chica bailando con él, con Billy. Y, y como es clásico de Billy, se besó con la chica en el escenario y explotó a la gente. Y después la más, la más afortunada después subió otra chica del escenario... ...y empezó a cantar un tema... ...al principio un poquito desafinado... ...pero la verdad... ...hay que estar ahí arriba... ...ante 50.000 personas... ...y cantarse un tema de Green Day... ...con Green Day tocándotelo... ...increíble, hay que tener, eh... ...pero la verdad que se la rebancó la piba... ...y se cantó un tema entero de Green Day, eh... ...increíble... ...después bajó, la hicieron bajar... ...y Billy tocó un tema... ...y después la, la localizó, la buscó, la buscó... ...y la hizo subir nuevamente al escenario... A no, saber, ¿A no saben qué? ¿Qué pasó? Le regaló la guitarra a la cual estaba tocando y la gente se moría. Me regaló la guitarra. ¿eh? Increíble. Después subió otro pibito. subió otro pibito que también la rompió, cantó otro tema. Se cantó un tema entero de Green Day. Increíble. Un fenómeno el pibe. Se la rebancó Y después, yo no sé... La verdad que no sé, por ahí estoy viendo una mala información Pero yo estaba escuchando, lo estaba escuchando a Mario ¿eh? Lo estaba escuchando a Mario por la radio Y había un pibe que se le acercó Y que le dijo que él estuvo en el 98 Subió a tocar eh, Cuando vino acá a Parque Sarmiento Green Day Subió a tocar con él Y que a ver si le hacían la segunda para volver a subir Yo no sé si es él, o capaz que me pareció Pero después subió un muchacho con una foto Y si no me equivoco Era él, no sé, por ahí capaz que estoy diciendo pavada Pero o subió sea, otro muchacho con la foto eh, cuando estuvo ahí, creo, me pareció Y bueno, Billy lo, lo atendió muy bien Y obviamente Lo hizo bailar y lo hizo saltar del escenario Al po' directamente Increíble el show de Green Day Que para mí no fue un concierto Sino que pasó al estatus de fiesta Sin ninguna duda ¿eh? Y quiero continuar, quiero seguir Con los amigos de Presión Cero, que con muy buena onda, nos acercaron su material. Para presentarlo acá en la Presión Rock, prohibido pasar sin detenerse. Esta banda formada por los chicos. Martín Catoira en guitarra y voz. Fabio Coronel bajo y coro. Mirahuel, Marín en batería. Vamos a escuchar a Presión Cero. Con su tema llamado Ellos quieren ser La presión rock La presión Impresión cero It is. RINGA Ahí sí, empezamos con mensajitos, teníamos unos par de mensajitos, dice Hola, soy Celeste, estoy con mi novio, estamos disfrutando lo que es la presión rock Y la verdad yo fui al Pepsi, pero a ver las bandas reggae, dice Ah, eh. buenísimo, sí, pues sabés que yo el sábado pasado lo tenía para decir y me, se me pasó Está, oh, está bueno. Sí, sí, estuvo bueno Y también un vecino amigo, amigo también que fue a ver bandas reggae, fue, fue casi todo lo del Pepsi Sí, sí se disfrutó Sí, disfrutó todo lo que es el Pepsi, un, ¿eh? Un saludo para Celia y el novio, eh. Ahí está, tenemos otro mensajito, dice Hola, soy Claudia, dice un besito enorme para vos, dice para Diguillo. Un beso enorme para mi familia que estamos escuchando. Qué bueno que está la radio. Papá, aguante ah, la presión. Aguante, aguante Claudia. Ah, eh. guante, guante Claudia eh. Muchísimas tenemos, gracias. Un saludo para la familia. Tenemos otro que dice, hola, soy Carlos. Dice, bienvenidos. Dice, dice va, digo yo, bienvenido. Dice, yo soy el primera vez que escucho. Dice, qué colgado que soy. Está muy bueno el programa. digan los días que están. Vamos todavía. Bienvenido a la presión, Carlos. Carlos, los días que están. Bienvenido, sábado de 15 a 17 de la presión. Acá clavado con el rock más de alto montaje del Argentino. Vamos carajo. Se sí, trabó Guillo. ¡Se traba la lengua. <ríe> se le lengua la traba. Tenemos otro que dice. Hola, corazón, vida, cielo me ponen. Cuánto cariño, ¿no? Roche dice. pasa algún timita bien de rock. Saludos, para Guillo. Gracias, cariño me ¿Ah? puso quién era, pero. pero pues, le dedicamos al que viene ahora. Dale, dale, gracias por tanto cariño. Dice, hola Roche, y Dami de vuelta. Dice, qué bueno que está el programa. Cada vez lo disfruto más. Dice, ya se van, chicos. Chau, besitos. Vamos, loco, vamos a <ríe> a Ya nos están echando. Ya bueno, muchísimas gracias eh, por todos los mensajitos. Y eh, bueno, che, loco. Bueno, ¿sabía que hoy? Mira que hoy, bueno, por esa casualidad si andás por el sur Por temple y está tocando la gente de Alma Fuerte Ah, hablando de Alma Fuerte Viste que dije, Pablito, saludo para Pablo El otro día me dice al que no sabe quién viene a tomar mate en el, en el puesto de diario No, no sé, quién viene a tomar mate en el puesto de diario te suena un tal Marcelo el, Perdón, Marcelo no El Tano Macedo ¿Quién? El Tano Macedo de Alma Fuerte Sí, boludo Mira, toma mate acá. Al kiosco. Me dije, mejor que me aviséis cuando esté, porque estamos ahí a media cuadra. Así por lo menos voy a saludar, ¿eh? Esas cosas locas del rock. Y la gente de vuelve al Teatro de Flores. Pero en diciembre, ¿eh? El 16 de diciembre en el Teatro de Flores. Divididos Y vamos a dedicar el tema que sigue Al amigo que no mandó el nombre, el incógnito Y la semana pasada también lo pidió un amigo Nos damos el lujo Y nos permitimos Antes de irnos A escuchar a la gente de Viejas Locas A recordar un poco La presión rock. Nena, me gustas así. Viejas locas. este programa, nos estamos yendo con lo que es la presión rock, el vivido pasar sin detenerse, quien les abre la Rochi muchísimas gracias por todos los mensajitos, por toda la buena onda, acuérdense la info, estamos en internet también eh, los mensajitos, muchísimas gracias, se nos está yendo, ya se nos fue el programa nos encontramos con la presión rock ahí está, la presión rock, todos los sábados de 15 a 7 horas, conmigo de lunes a viernes, ahí, porque siempre tus oyentes también me escuchan, un besito enorme para todos, esto fue la presión rock con la Rochi, un beso enorme, eh Gente, nos tenemos que ir Muchísimas gracias Por estar ahí de ese lado Por darnos un poco de su tiempo muy valioso que Sepan que estamos agradecidos Les mando un fuerte abrazo Desde acá de la presión Nos escuchamos el próximo sábado Como dijo la Rochi Y te voy a dejar como siempre Con un grande Y con algo que sucedió acá en la ciudad de Buenos Aires Con bueno, una de mis bandas favoritas Nos escuchamos, lo dejas con Megadeth ¡Picel en Buenos Aires! ¡La presión roja! Chau. Luqueria.